Patricio, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, por favor. Buen día, Carlos, y buen día a toda la audiencia. Bueno, Patricio, esto realmente ha impactado muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y nosotros tenemos contacto con la gente que está enojadísima por este tema del PURE. Este... ¿Qué se sabe esto, sí, de esto sí, en La sí. Plata? Sí, sí, un poco, este. Bueno,.、Eh... Estábamos en el fin de semana mientras ocurrió esto.、Eh, tengo la misma percepción que vos. Este, creo que realmente fue una sorpresa importante porque en las facturas, este, por un lado d el puro y por otro lado este, el aumento de tarifas, ha significado un aumento este, realmente muy, muy importante y repentino. n o、uh -huh. eh, y, y bueno, así que. Esto nos tomó por sorpresa y, y lo, inmediatamente me puse a trabajar en un proyecto este, de declaración, en este caso, porque es una cuestión a nivel nacional,、eh, donde le solicitamos, este, a grandes rasgos digo, ¿no? solicitamos informe acerca de la situación y este, que se vea la posibilidad o de este, ir aplicando en forma progresiva esto o que se suspenda, o que se suspenda el PURE o el, el aumento tarifario, ¿no?、Uh -huh. Eh, porque realmente las dos cosas juntas este, es un aumento muy significativo para, para los hogares, en este caso de, de los contribuyentes de, de s a r r a d i l l o ¿no? Patricio, esto es、eh, a nivel nacional, ¿verdad? Así es.、Uh -huh. ¿Y la, el dinero va directamente al gobierno nacional? Claro, este, por eso no, yo en el, en el proyecto de declaración que hago este, pongo que el Ejecutivo Provincial, en este caso, porque、claro. nosotros no estamos dentro de la órbita de la Provincia、claro. de Buenos Aires, ¿no? Este, gestione ante las autoridades de aplicación,、eh, Ministerio de Infraestructura y áreas competentes, la revisión y un profundo análisis de los alcances de la aplicación de las resoluciones vinculados a este plan de uso racional de energía. n o Desde la provincia se puede, además de, de pedir informes,、eh, ¿podrían hacer algún.? En la legislatura、eh, frenaron la, la aplicación del PURE? Y bueno, yo, provincia... este, digamos, ese, ese es el objetivo de mi proyecto, ¿no?、Ya. Seguramente este, lo, lo empezamos por un proyecto de, de, de declaración、uh -huh. y vemos si esto, digamos, prende, por así llamarlo, este, dentro de, de la Cámara de Diputados b o n a e r e n s e esta semana cuando sesionemos、uh -huh. y por ahí, este, ojalá ¿va? me acompañen este, todos los diputados de, de las demás este, secciones y ciudades. Y podamos hacer más fuerza para que, digamos, para que se nos dé un poco de bolilla ¿no? a nivel nacional.、Uh -huh. este, a mí me parece que, d i g a m o si s bien lo nuestro no es、eh, un proyecto nuestro, en este caso, como、no、es, un, es una competencia diferente, la provincia de la nación no sería obligatorio, pero sí, si por ejemplo lo votamos por unanimidad en la Cámara de Diputados, este, bueno, ahí tendríamos un poco más de fuerza para que, para, para que nos presten un poco más de atención. Claro, ¿no? sería un poco más vinculante. Exactamente. Bueno, Patricio, nos vamos a quedar esperando a ver qué sucede con este, este pedido de informes y a ver si el resto de los diputados en la provincia de Buenos Aires y legisladores, también senadores, ¿no? v e r d d a Sí, por supuesto, después los senadores. Este, yo creo que me van a acompañar en este proyecto y, bueno, como decía este, Carlos, uno este, en este caso, digamos, es una un alarma, un llamado de atención para ver si pueden remediar esta cuestión. Ya te digo, o aplazar el aumento de tarifa o aplazar el tema de, del PURE.、Uh -huh. este, por supuesto que no está garantizado, no tenemos este, por sí garantizado, digamos, la, la finalidad que buscamos, ¿no? Pero por lo menos lo vamos a intentar. Seguro, porque es injerencia del gobierno nacional. ¿eh? Así es. Ustedes así es. están en la provincia. Patricio, muchas gracias por el contacto. ¿eh? No, por favor, gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.